Meccan etapa 9. Cuando llegó a los 12 años, su tío salió a Levante, y en el camino, la estela del monje.